¿Sabías que los bebés que duermen menos de 10 horas serán niños gordos? En un estudio asegurado que los bebés y niños menores de 5 años que duermen menos de 10 horas por la noche son más pro propensos a tener so sobrepeso. Posteri posteriormente, los investigadores encontraron que en un que un sueño Insuficiente en la noche puede su suponer un factor de riesgo de, de obesidad cuando el bebé crezca y que, y que tomar siestas no reemplaza los beneficios del sueño nocturno, según el estudio publica publicado en la revista Archivos de Medicina, Pediatría y Adolescente. ¿Y es que se pueden usar los calendarios de hace 28 años? Si no lo sabías, es el momento de que saquen los calendarios que tienes guardados. Y es que la asociación ecologista más importante de Italia, Legambiente, celebrando su aniversario número 30, ha lanzado una campaña para promover el reciclaje. Curiosamente, se les ha ocurrido la estupenda idea de que todos saquemos nuestros calendarios de hace 28 años, que seguramente aún conservamos. La razón es que cada 28 años los calendarios son exactamente iguales en todas las fechas. ¿Veas que las flores cada vez huelen menos? No es solo el olor, los insectos se verían más afectados ante este cambio. Las flores ya no pueden oler tanto como hace un par de siglos. Eso creen los científicos de la Universidad de Virginia en, est en Estados Unidos. Sin embargo, las flores hoy huelen menos, no precisamente porque su fragancia sea menor, sino porque no llega a nuestro olfato de igual manera. Su olor se muere por el camino. Es decir, las sustancias aromáticas de las flores se enlancan con mucha facilidad con otros compuestos químicos propios de la pro polución presente en el aire y pierden sus propiedades aromáticas. ¿Sabías que el canto del grillo forma parte de la cultura china? Desde hace siglos, los grillos, en especial su inagorable canto, ha formado parte de la cultura china. Por eso, no es raro ver vendedores con grillos en jaulas en las calles de algunos mercados chinos. Sobre todo en primavera y verano. Está tan presente en la cultura popular de aquel país que no es raro ver escuchar dentro de un taxi el canto de un grillo y descubrir que el bolsillo del conductor se asoma a una caja tallada en marfil en la que se encuentra encerrado un insecto. ¿Sabías que las mariposas monarcas se medican con plantas? Las mariposas podrían enseñarnos que los que plantas de nuestro jardín tienen uso medicinal. Biólogos de la Universidad de Mori y, y la Universidad de Michigan han descubierto que las mariposas monarcas usan plantas medicinales para tratar enfermedades de sus crías. ¡Asombroso descubrimiento!